Buenas noches, eh, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, las 2 y 6 minutos, 1 y 6 en la comunidad de Canaria. Saludos eh, de Bruno Cardeñosa, en nombre de, de todos los que hacen posible este programa. María Moreno está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola. En la codirección tenemos eh, Tertulia, tenemos el buscador con Martín Expósito, tenemos también la sección Un Mundo Feliz, hoy os hablamos de Martin Luther King. Pero antes, os anticipamos eh, ya mismo los eh, contenidos sobre los cuales vamos a charlar Y también debatir un poco. Antes de todo ello, os decimos que en Twitter... Podéis participar desde ya mismo con vuestras consultas, comentarios, ideas, intercambiar opiniones, aquello que queráis. Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos. Vamos a hablar entre otras cosas, Se han cumplido dos meses, ha conocido el informe oficial, cinco folios solo, 40 millones de euros, ha costado hasta ahora la búsqueda, nunca dieron... Para tampoco, 40 millones de euros. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, muy buenas. Muy buenas noches. Pues Vamos efectivamente... Va a hablar del MH370, desaparecido sin rastro. Hay unas detenciones ahora, un tanto habrá que ver qué, qué relación tiene o no con el caso en, en Malaysia. Pero la verdad es que el avión sigue sin aparecer, no hay pista, no hay datos, no hay huellas de ningún tipo. En el informe oficial sí que hay alguna cosa llamativa, eso sí. La verdad es que parece de, de, de película trágica, pero es una absurda realidad, ¿no? Porque, como bien dices, han cumplido ya 60 días de la desaparición de este vuelo, el MH370. Recordemos que tenía 239 personas a bordo. Y ahora es cuando el gobierno de Malasia ha difundido, pues, un informe preliminar, advierten que es preliminar, que han elaborado el pasado 9 de abril. Concretamente ha sido la oficina del inspector jefe de accidentes aéreos, que pertenece al Ministerio de Transportes, donde las conclusiones a las que llega, la verdad es que son son más extrañas incluso, diría, que la propia desaparición. Hay que unir que hace muy poquitas horas ha salido una nueva información que se ha publicado a través del email, donde dice que la investigación de esta desaparición pues ha llevado a detener a 11 personas de entre 22 y 55 años que estarían relacionados con un grupo de al-Qaeda bastante pues, activo y peligroso. Manuel Carvallal, muy buenas noches Hola, buenas noches Tú nos vas a contar algo, entre otras cosas A propósito de un evangelio, de un texto bíblico que se ha descubierto En donde se menciona a Jesús, su vida, pero no la cruz Se ha redescubierto, porque esta es una de esas noticias recurrentes, como lo de los astrónomos del Vaticano, que aparece cada cierto tiempo, con frecuencia coincidiendo con la Semana Santa, y que cuando un oyente de La Rosa me la reenvió preocupado por el contenido... Eh, bueno, parecía, parecía sorprendente, no lo es tanto Se trataría de un texto descubierto en Turquía eh, Una traducción del Evangelio de Bernabé Que entre otras cosas diría que Jesús nunca fue crucificado Que no era el Hijo de Dios Y que quien habría sido crucificado en su lugar eh, Habría sido Judas Iscariote Juan José Cezoro, muy buenas Buenas noches Y qué nos puedes contar sobre el plomo, sobre la caída del Imperio Romano, de Suelanos? Pues eh, sí, parece que pudieran estar esas dos esos dos elementos eh, relacionados, hay una nueva bueno, es una hipótesis un poco antigua, ya hace unos cuantos años, pero ahora aparece un nuevo informe que han analizado eh, el agua de Roma, eh, de los sedimentos de Roma, Y han llegado a la conclusión de que, bueno, los romanos tomaban agua que estaba 100 veces más contaminada en plomo que la del resto de los manantiales. La cuestión está si ese tipo de contaminación les afectó psicológicamente y pudo inducir la caída del Imperio Romano. Y una búsqueda relacionada con la Mona Lisa, Silvia sí, sola, nos vamos a acercar ya Pues si sí, la semana pasada estábamos buscando a Cervantes en Madrid. En esta ocasión estamos buscando los restos de la Mona Lisa en Florencia. Al parecer, en agosto del año pasado localizaron una osamenta, que podría ser la de ella, y ahora lo que quieren hacer es comparar el ADN de esos huesos con huesos de familiares de Elisa Gerardini y si consiguen que eso dé un resultado positivo, pues por fin podríamos decir que tenemos el esqueleto de Lisa Gerardini y lo que podría suponer. Almadilla y Twitter... Esa es nuestra etiqueta, nuestro hashtag Rosavientos para todo lo que queráis comentar desde ya mismo a las 12, las 12 y 11 minutos en la 1 y 11 en la Comunidad canaria. de los vientos en Onda Cero. Zona Cero.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 y que estaría por, compuesta por 11 personas, como decíamos al principio, de entre 22 y 55 años, que ya han sido detenidas en estos últimos días en Kuala Lumpur, en la capital de, de Malasia, también en el estado de Kedat, y que además están siendo interrogados por agentes del de, Servicio Secreto de Estados Unidos, del FBI y también del MI6 británico. Mm. Por lo tanto, pues eso, la vinculación con el secuestro todavía no se pierde, aunque deja muchas dudas, claro. Desde, desde lo que sí. Con Almadía Vientos, eh, Rafa Pastor Red dice, en sentido irónico, ¿sufrieron una abducción por parte...?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 Y esto no es la primera vez que ocurre. Sí, sí, sí, sí. Tan tan brutal. No es la primera vez no, que desaparece pero... un avión sin dejar rastro, que es a donde yo quería llegar. Decir? Pero tan grande. Ya, ya. Bueno, es que es más tiempo, grande y con más claro. gente. Sí, sí. Pero y en los tiempos actuales. Bueno, en los tiempos actuales se más co Con los se sistemas de detección que hay ahora. Sí, claro. La claro. posibilidad de que eso ocurra. Es pero no me refería a eso. Me refería a que, que cuando nosotros leemos, cuando éramos jóvenes,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 mucho pero, más es, es lógico o sea es redundante claro que raro desapareció pero no no no, no, no no no pero, pero, pero o sea, es, en pero este es, caso hay montones de cosas raras es que aquí no se sabe qué ha pasado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 horas después. Yo no tengo ni idea porque tampoco, además, por además claro, pero yo intento jugar, eh, y, te, y vuelvo al, al mismo símil de antes, con todas las eh, cartas de la baraja. O sea, no me parece razonable ...admitir una parte de las informaciones oficiales que aparecen en las notas de prensa... ...y luego decir, bueno, pero no, no, si algo ocultan, el... algo nos mienten. Si, porque si, si son si los, los propios mienten, responsables nos de dado, las inform... ni hubo esa, esa, ese apagado de señales, sí, no tenemos ni idea. Sí, por lo, Ahora, menos eso lo sí es verdad. ellos. Pero en lo demás mienten. ¿En qué mienten? En que están buscándolo con todos sí, sí, los claro, medios sí, a su alcance... No, no ...y que, que no. están publicando toda la información pero, que yo, tienen. Yo, pero mira, dice Miguel Ángel Martín en Twitter...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 ya puestos a especular puedes imaginarte cualquier cosa Porque es una alegría las familias que estaban ahí en el aeropuerto y que ahora tienen que pagarse el hotel. Bueno, es que eso la verdad está muy cutre, ¿no? Decía que la, la Volved que la era... que la comodidad de vuestras casas. Eso es, lo que es dice, exactamente lo, lo que han dicho, que es mucho sí, mejor sí, sí. que para pasar este trance estén con familiares y amigos y no que estén metidos en un hotel. Bueno, claro, porque cuesta dinero. Es que, <risa> es que de verdad... No, no, la, la verdad, es que es, es, es escatológico también. <risa> sí, sí, sí, o sea, totalmente. Es, es el... Ahora, es inevitable que se nos vaya la, que la imaginación. Y luego hay que admitir que, que están haciéndolo bien. hombre...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 Volveremos a decir que no encontrado de... absolutamente nada Volvemos a creer en la presunción de inocencia ¿Os acordáis de del comienzo de encuentros en la tercera fase? Sí Cuando empiezan a aparecer los aviones desaparecidos en ángulos de las Bermudas uh -huh. con las tripulaciones vivas Qué bonito el sería ese, ¿no? Si sí, sí, apareciese... tú no crees en esas cosas, hombre <risa> <risa> eso qué bonito sería Eso es que <risa> en, la, en la carga del avión <risa> había plomo y todo Y por eso han dicho, mira, esto si hay que quitarlo de nuevo <risa> Hombre, yo te prometo, Lorenzo, que si dentro de 20 años En el desierto del Gobi aparece este avión con todos los pasajes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 No, no sé tanto ahí los efectos físicos, ¿no? Porque se hablaba, por bueno, ejemplo, pues, de eso de Gota, leído de la Organización Mundial de la Salud habla de 600.000 casos de discapacidad intelectual. Sí, claro, pero depende, claro, de los, la cantidad, ¿no?, de miligramos que esté asentado en el cerebro, ¿no? Pero sí, eh, se habla de esos comportamientos erráticos, eh, aquí lo estamos viendo también, ¿no? lo que comentamos, el déficit de, intelectual.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 es que evidentemente Merlin había acertado el 100%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 en un galimatías en el que no se entiende absolutamente nada, y en ese caso normalmente uno de sus asistentes dice, milagro, está hablando en arameo. Claro, como no hay nadie que hable arameo en la <risa> sala, pues él se <risa> ocupa de traducir, ¿no? A watch, away, a watch quiere decir que la Virgen nos quiere mucho. A watch, away, a watch quiere decir que el apocalipsis está cerca. Y es muy divertido no, también es, mira, es, eso. Igual es, es, que es... es que habla con tienden donde lenguas. También eso sí amiga. que, mira, recuerdo una, una, un ejemplo que hicieron también con la, las apariciones del escorial,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 Yeah. <laughs>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 Muchas gracias. Nada, y hasta, hombre, la, semana qué semana qué va, hasta la semana que viene. La el buscador. Con Martín Espósito, Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Se ha descubierto que existe algo vulnerable en Internet Explorer. Me pregunto yo cómo lo habrán descubierto. Eso quería decir que todavía existe gente que lo usa, pero bueno. Sí, efectivamente es una buena cuestión. Sí, sobre todo la administración, la administración hay ciertas ciertos trámites que los no los navegadores En fin, ¿eh? tienen una materia para trabajar duro Una materia bueno, reservada, desde luego ¿Cómo sí. se les ocurre seguir usándolo? Sí, sí Bueno, pues el caso es que sí Efectivamente se descubrió la vulnerabilidad En el navegador de Microsoft, en Explorer Y afectaba a versiones desde la número 6 a la 11 Es decir, pues afectaba a casi todos Los navegadores Internet Explorer que se utilizan en la actualidad Y lo que eh, permitía esta vulnerabilidad Era tomar el control de los ordenadores Por parte de usuarios que... Eh, eran capaces de atacar a los ordenadores. Bueno, fue calificado como muy grave, Microsoft se puso a trabajar en la solución, consiguió hallar la solución, mandó el parche, pero de aquí la noticia que la actualización de seguridad que ya está disponible para todos los usuarios también llegó, también llegó a los usuarios que utilizan Windows XP. Claro, recordaréis, pero el 8 de abril dijeron que ya se acabó el soporte oficial de Microsoft para Windows XP, pues eh, ahí la noticia, no se esperaba que llegara la actualización, pero eh, claro, está tan extendido este sistema operativo que también después de 12 años en activo, pues era lógico que hace bien poquito dejaban de actualizarlo, pues que Microsoft hiciera una excepción y mandara el parche también a los usuarios de Windows XP punto y aparte en algunas eh, redes sociales, sí. por ejemplo, en Google Ma más o oh, no, vamos a dejar ahí la incógnita abierta. Es el fin de Vicundotra, eso sí, en Google más porque Eh, bueno pues se echó atrás, o se ha apartado o ha abandonado como queramos eh, calificarlo. El pasado 24 de abril, el jueves el fundador de Google+, se retiraba, abandonaba después de ocho años al frente del proyecto. ¿Qué ocurre? Pues que todo el mundo daba por hecho, los medios de comunicación especializados como TechCrunch pues daban por hecho que el siguiente paso es cerrar el, esta red social ¿Por no puede competir o no llega a competir con Twitter o con Facebook? ¿Qué la ocurre? Es que pues, parece que está muy lejos, ¿eh? no hay muchas cosas en, en Google+. No, más. no te llegan y, invitaciones, no te llegan... Personalmente lo utilizan los profesionales que se dedican a las redes sociales, uh -huh. creando usuarios ficticios, alimentando la red de información. Eso es mi opinión. Y claro, parece que no, no ha despegado, incluso aún teniendo... ...esa mezcla de usuario... ...porque yo soy usuario de correo electrónico... ...y ya por el mero hecho de ser usuario... ...de correo electrónico de Gmail... ...como es de Google... ...pues ya tengo mi perfil en Google+, pues ni aún así... ...parece que la cosa despega... ...¿qué ocurre? ...pues como en los equipos de fútbol... ...que ha salido el dueño del equipo de fútbol... y dice, ...no, no, ratificamos aquí... ...que el proyecto va a seguir con nosotros... ...ratificamos al entrenador... ...y el siguiente paso después de decir eso es que... ...lo chapan... ...entonces bueno, Google ha negado que se cierre... ...y vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación... Pues Porque, como decimos, por distintos medios de comunicación hablaban ya de que los trabajadores iban a ir destinados a otras áreas de Google, concretamente a las de móvil, a Android, a trabajar, pero Google, como decimos, pues no, no, ha dicho que no, que van a continuar creando grandes experiencias para los usuarios en Google+, con los Hangouts, fotos, en fin. Bueno, también hay algunas dudas respecto a Twitter. Caramba, eh, cuenta con 255 millones de usuarios, y si vamos a ver los usuarios, los 255 millones de usuarios, Google... ...plus por los datos que he buscado por Internet... ...se estima en 500 millones de usuarios... ...tampoco es real, puede ser real, claro... evidentemente activos, pero exacto. registrados, bien... ...pero y activos... Bueno, pues... ...hemos conocido eh, los datos de, del último... ...del primer trimestre, en realidad, del ejercicio... ...en los últimos tres meses... ...y qué es lo que ha ocurrido, pues que ingresó el doble... ...pero Twitter perdió cuatro veces más... ...que en el mismo periodo del año anterior... ...ingresó 250 millones de dólares en ese primer trimestre fiscal del año, pero la pérdida sería de unos 382 millones. ¿Por qué? Porque la pérdida neta es de 132 millones de dólares. Es una locura. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Uno se puede preguntar, ¿de dónde saca el dinero? ¿Por qué gana dinero? ¿Y de dónde entran los ingresos? Después sí, se puede... No se va, se ha duplicado. Claro, claro, pero... pero ¿y, ¿Y por qué pierdes? <coughs> Esa es la otra cuestión. Hay inversión en tecnología, en rediseño, han ido introduciendo mejoras o novedades, seguridad, novedades, mantenimiento, bueno sí. y, y, personal, pues, pues quien nos hace cobra un dineral. Sí, sí, desde luego. Porque, es. porque porque vamos, porque para perder todo eso es una pasada. Desde luego que sí. Pero sí. bueno, luego se supone que ese gasto no existe y, y después solamente son los beneficios. Mantenerse, se, se mantiene en el tiempo y tampoco hay rumores de que se vaya a cerrar. Con no, no, no, no, Pero bueno, a ver qué sucede. Bueno, más cosas hay. La unidad de crímenes en digitales de Microsoft. ¿Cómo dicho, suena, ¿eh? o Microsoft. <risa> Unidad de crímenes digitales. Sí, o Microsoft. <risa> sí, ha, ha hecho públicos unos resultados. Eh, creo que los ha encargado la consultora IDC y a la Universidad Nacional de Singapur, que relaciona el software pirata con malware. Es decir, si utilizas un software pirata, pues probablemente en tu ordenador estés instalando algún tipo de malware o software malicioso con la intención de robar identidades, datos bancarios, etcétera Bueno, el análisis forense, dice este estudio realizado por la Universidad Nacional de Singapur, tuvo como objeto de estudio 203 ordenadores nuevos que tenían software pirata instalado. Se, instala, se instaló en esos ordenadores nuevos software pirata. Pues el 61% de estos equipos se encontró infectado. Se detectaron 100 distintas amenazas, troyanos, gusanos, virus, rootkits, hardware. El informe completo, por cierto, lo encontráis en plate con guiones, plate-it-safe.net, y ahí veréis, por ejemplo datos como los que os vamos a contar. El 65% de los usuarios, dice este informe, compran equipos en distribuidores no oficiales. El 65% de los usuarios. Y de las empresas, un 30% compran equipos en distribuidores no oficiales. Son más baratos, porque son clones, porque pueden llevar ese tipo de software pirata. Ahora, ¿qué ocurre cuando se compran estos equipos? Pues que en ocasiones hay que tratar de Pues luchar contra estos software maliciosos y las empresas se gastan dinero bastante. ¿Cuánto? Pues estima en este estudio que las empresas en el mundo sufren cerca de 300.000 millones en pérdidas. 300.000 millones de euros en pérdidas relacionados con robos de datos organizado por organizaciones criminales. De acuerdo con esta investigación, el 27% de los trabajadores de estas empresas instala habitualmente software En los, en los dispositivos, en los teléfonos o en los ordenadores Sin el conocimiento de sus supervisores, de los jefes Lo que incrementa, dice el estudio, el riesgo de infección por malware No obstante, el 70% de los CEO de estas empresas Aseguran que en sus empresas se auditan los equipos Y que cuentan con programas para evitarlo Y por supuesto, me imagino que no creo que reconozcan que se instala software pirata Se estima que en 2014, como decimos, van a gastar 400.000 millones de euros En problemas o problemas relacionados con la seguridad Asociados a estos software maliciosos 100.000 millones para gestionar problemas de seguridad Y 300.000 para evitar la exposición de datos privados Solucionar brechas de seguridad Y ahora la pregunta es ¿Y nosotros como usuarios? Bueno, pues tenemos una posibilidad entre tres De tener que enfrentarnos a este software malicioso Asociado, como decimos siempre A la instalación de software pirata Todo esto es para que compréis programas oficiales ¿Eh? Perdemos, como usuarios, perdemos mil millones de horas en luchar contra estas amenazas. Hay mil millones de ordenadores, con lo cual tampoco es mucho. Es uno, una horita en desinstalarlo, encontrar el bicho, instalarlo y pasar el antivirus. En fin. Y eso sí. el antivirus pirata. Claro, claro, claro. Porque, aunque este informe dice que invertimos 25 mil millones de euros en software para cargarnos el malware pues antivirus er, programas de recuperación de datos todo eso nos costaría 25.000 millones de euros pero también es cierto que hay software antivirus de recuperación pirata gratuito por internet bueno, este estudio también analiza las amenazas más temidas por los usuarios Según la encuesta, pues el 60% coinciden en pérdida de datos. También hay un 51% de los encuestados que sitúan al fraude online como una de, la, de esas amenazas o el acceso no autorizado a nuestras comunicaciones, que nos intercepten las comunicaciones. El 50% reconoce que eso es una amenaza real, como el robo de la identidad. ¿No? Eso sí, lo que no nos importa... ¿Eh? es infectar a otros. Solo a uno de cada diez le preocupa. Oye a lo mejor si envío este correo infecto a alguien. O por si hay... Pero bueno <risa> Eso no nos importa Que se lo arregle él <risa> En fin Bueno pues como decimos Todo está en platesafe.net y, y si no busquéis en internet Unidad de Crímenes Digitales De Microsoft Y encontráis esta información Bueno pues también Pueden encontrar otra información Mucho más eh, práctica para, pues, para ponerse como yo Sí no, y Yo ya, como tú eh, Claro es que este, justo digo Voy a Un apuntito para cerrar Ya que esta, esta semana Pues me, me tengo que cambiar De gimnasio Y me habían recomendado Gym for Lens <risa> Es una aplicación Tú hay, hay 200 gimnasios a elegir, pues eliges uno y puedes ir a visitarlo o puedes hacer uso de sus instalaciones un día desde 5 euros, y hay varias ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia, Vizcaya, Málaga, Sevilla, Baleares, Zaragoza, en fin... Puedes ser socio por un día de, de esos gimnasios y, oye, está bien, es una aplicación cita, te suscribes, vas allá al gimnasio y dices, oye, que vengo a probar el gimnasio. 5 o diez euros y ese día pruebas el gimnasio. Uh -huh. Bueno, no está mal, curioso. Bueno. Yo, lo que he tenido que hacer, es he hecho un benchmark de gimnasios de la zona centro y, bueno, pues nada, ya me he decidido por uno, así que... ¿Sí? Habrá que ponerse las pilas. Pues habrá que ir y habrá que ponerse las ah, pilas. Con lo bien que estaba el de la finca. Y el de y el sandal. Bueno, Pero si es que, sí, sí, sí, sí, sí, sí, el de la finca pues estaba bien, pues ahora te cambias y ahora tienes el uniforme Ah, eso sí, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> gracias, Martín. <risa> <risa> no. Intentó cambiar el mundo y le dio la vuelta a muchas cosas. Rebelde, desobediente, pacífico. Nos situamos en 1963, Washington. Cientos de miles de personas la escuchan. Fue su discurso más conocido, es el discurso más conocido. El sonido un símbolo, su voz, un mensaje. I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners We may be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. That one day even the state of Mississippi a state sweltering with the heat of injustice vivió, logró metas, consiguió ese sueño el que tenía, murió asesinado. Hoy aquí Martin Luther King, un mundo feliz. Atlanta ha nacido en 1929 justo cuando caían las bolsas justo cuando el mundo escenificaba el poder del dinero, el poder del superior porque sí, su objetivo fue luchar contra ello, ayudar a que la gente no tuviera miedo para él el miedo era la base de todas las injusticias, las personas se tienen miedo porque se desconocen y su camino consistió en romper esa balanza Tuvo una infancia y una juventud normal, con los sobresaltos típicos de un negro en la época que tenía prohibido casi todo, en el seno de una familia religiosa. De hecho, su nombre procede del protestante martín Lutero, historia que conoció su padre durante un viaje familiar a Europa. Pero si hay una fecha que marca un antes y un después en su trayectoria, esa es 1955, justo un año después de convertirse en pastor baptista. Montgomery, Alabama, una ciudad con gran parte de la población negra, ciudad segregacionista. Existían leyes muy claras, decían que los blancos primero. Y los negros, después o nunca. Esas leyes decían cosas tan estúpidas y racistas como el hecho de que en un autobús una persona negra debía levantarse y ceder su puesto ante una persona blanca si estaba todo ocupado. Una mujer se negó a ello, se llamaba Rosa Parks, fue detenida y arrestada. Fue aquello la chispa que encendió el movimiento. La población negra se puso de acuerdo para llevar a cabo el llamado boicot de los autobuses, duró 382 días, básicamente consistía en no usarlos, ningún negro lo haría, se establecieron mecanismos, coches compartidos, los taxistas negros eh, cobraban lo mismo que si estuvieran en un autobús eh, sus eh, pasajeros, eh, la cuestión era no coger ni uno. Si había que ir andando, se andaba. Existían grupos de apoyo, incluso para pagar los zapatos que se rompieran por su uso. Los blancos, dueños de la compañía de autobuses, comenzaron a notar la falta de ingresos y la imposibilidad de poder mantener el negocio. Hubo reacciones, algunas de ellas rozaban el terrorismo. Se quemaron las casas de los negros, sus iglesias, sus centros de reunión. Entre los arrestados en aquellas jornadas estaba Martin Luther King, uno de los cabezas visibles de aquella protesta. El 4 de julio de 1956, el Tribunal Supremo de Alabama decretó que las leyes segregacionistas del condado eran inconstitucionales. Se suspendieron. La victoria fue un aliciente para la lucha por los derechos humanos en todo el país. Luther King calificó aquello como un milagro. Comenzaba entonces una lucha que había logrado ganar en su primera batalla. A partir de 1961 comenzó a ser objeto de vigilancia por parte del FBI. No era una persona cómoda, luchaba por los derechos sociales y la más alta institución policial consideraba que eso podría ser la puerta de entrada para la infiltración de agentes comunistas. Era la excusa que se ponía todo por entonces. Y es que Martin Luther King estaba consiguiendo logros. El derecho a voto y a trabajo libre eran una quimera para los negros por entonces. Diferentes sentencias judiciales empezaron a dar razón a sus reclamaciones. En 1965, el alto tribunal certificó sus victorias no sin antes haber sido detenido una y otra vez, pero la persecución lejos de aplacar los ánimos de sus defensores, acabó por convertirse en aliciente para una lucha a la que se sumaron muchas organizaciones blancas del sur del país que defendía también el final de las leyes segregacionistas. Entre los que por entonces acabaron dándole su apoyo se encontraba el presidente de los Estados Unidos, John Fitcher al Kennedy. Su carta desde la prisión de Birmingham fue otro aliciente en la lucha que acabó por convertirse en el asunto más importante del país. Sin embargo, sufrió varios atentados, varias bombas estallaron en un hotel donde estaba. Y en diversas ocasiones sufrió ataques físicos personales de quienes querían acabar con él. El Kukus Klan también lo intentó. Los atentados fueron terribles y en ellos murieron muchas personas. Y llegó agosto de 1963 en la Marcha sobre el Trabajo y la Libertad en Washington. Congregó a más de 250.000 personas. Tuvo disparidad de criterio con Malcolm X, pese a luchar por derechos similares. También el presidente Kennedy empezó a perder su fuerza de apoyo, porque reclamó el derecho a voto, a salario mínimo para los trabajadores negros. El final de toda ley segregacionista. La protección de los activistas de los derechos sociales frente a sus garantes, además siniestros de la policía, también era una de las cosas que reclamaba. después ganó el premio Nobel de la Paz. En la lucha contra él proseguía. Edward Huthbert, el director del FBI, divulgó informaciones que ponían en duda su código moral en la vida privada... ...al tiempo que las autoridades policiales empezaron a ver con malos ojos su lucha contra el envío de tropas a Vietman. El mismo Robert Kennedy, el hermano del presidente, pareció dudar. La fuerza de King era espectacular. En Estados Unidos, en todo el mundo luchaba contra el racismo contra la pobreza, contra la injusticia y llegó marzo de 1968 Martin Luther King viajó a Memphis para apoyar a los carteros negros que estaban en huelga reclamaban derechos salariales y humanos eh, para los hombres de color que trabajaban en el servicio el 4 de abril se encontraba en su motel salió al balcón y alguien disparó contra él una de las balas le atravesó la garganta horas después fallecía la desesperación fue total. Hubo una ola de protestas, numerosos altercados y muertos en todo el país. Había muerto el ídolo, le habían matado, le habían asesinado. Y quien disparó aquel fusil, quien abrió fuego contra él, lo hizo por sus ideas y por su lucha. A quien aparentemente le había matado se llamaba Earl Rey. Era un ladrón de Pocamonta. Fue arrestado. Aquel desgraciado tenía un pasaporte falso y todas las necesidades cubiertas para salir del país. Algo extraño pasaba, como si hubiera tenido ayuda para llevar a cabo su crimen. Fue condenado a 99 años de prisión pero hubo extrañas declaraciones, sospechas. Él acusó incluso a dos personas de Canadá de estar detrás de todo. Luego se averiguó que el FBI le tenía fichado, que sabía demasiado de él, pero que actuaba muy poco en su contra. Paradójicamente, uno de los grandes defensores de su inocencia fue el mismo asesino. Según sus palabras, todo había sido tramado e ideado por otros. Fue apuñalado en prisión. No murió a consecuencia de ello, pero contrajo una enfermedad que le llevó a la tumba en 1998. Y el 8 de diciembre de 1999, un jurado de Memphis quitó la razón en la versión oficial. Tras examinar los datos, se concluyó que el crimen había sido demasiado complejo para que fuera cometido por una sola persona. Había, decían quienes habían participado en esta reinvestigación del caso, un complot. Pero las autoridades de entonces, de 1999, en voz y firma de Janet Reno, la Fiscal General del Estado, echó atrás las conclusiones y determinó nuevamente que la versión oficial era cierta. Pese a ello, en los documentos de Memphis se quedaba claro que hubo personas que contrataron y buscaron Lo que al final ocurrió, la muerte de Martin Luther King, también se demostraba que el arma supuestamente utilizada no era la que había provocado su muerte. Tampoco la dirección de la que procedían los disparos coincidía con la posición del presunto criminal. Se ha sabido que el FBI tiene documentos oficiales y secretos, que al menos se vigiló a Martin Luther King durante cinco años. Él denunciaba que su país era el mayor exportador de violencia que existía en el mundo. Fue un enemigo público para ellos, uno de los más importantes. Quizá por ello esos documentos se van a mantener en secreto hasta el año 2027. Un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los momentos de cambio. Lo dijo Martin Luther King, el hombre que tuvo un sueño de libertad. Un sueño que aún prosigue. One day in a a y hasta aquí la rosa de los vientos esta madrugada este fin de semana dentro de muy poquitas horas eh, ya tenéis en la página web eh, en la sección dedicada a la rosa de los vientos las eh, grabaciones del programa de esta noche ya están las grabaciones del programa de ayer www.ondacero.es volveremos el próximo fin de semana el sábado madrugada de domingo a la una y media las doce y media en la comunidad de Canarias muchísimas gracias por haber estado allí llegan las noticias y después os dejamos con José Luis Salas con no sombras buena semana a todos.